La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Blind, like lining, Bien, pues a, a estas horas, miles de agricultores de nuestra provincia, Murcia y Almería... ...están viajando hacia Madrid, para realizar esa concentración que se espera multitudinaria... ...frente al Ministerio de Transición Ecológica... ...para frenar los recortes del trasvase Tajo Segura... ...antes de que el Consejo de Ministros... ...apruebe definitivamente... ...ese plan hidrológico del Tajo... ...con la propuesta de la ministra... ...de incrementar los caudales ecológicos... ...hasta 8,6 metros cúbicos en 2026... ...lo que supondría... ...el final de los desembalses para Riego... ...a las 5 de la madrugada han salido... ...desde la sede de Riegos del Levante... ...20 autocares... Esto significa que la concentración, la convocatoria, está teniendo una respuesta masiva. Y para hablar de ello tenemos con nosotros en ruta al presidente de Riegos del Levante y vicepresidente del sindicato central de este acueducto, Javier Berenguer. Muy buenos días. Buenos días. Bien, pues, ¿cómo, cómo ha sido la salida? Eh, ¿Qué esperáis hoy en Madrid? Bueno, pues la salida ha salido, la verdad, que todo bien. Eh, teníamos prevista la salida a las cinco en varios puntos porque habían varios autobuses desde La morada desde Crevillente, Elche y Torrellano, ¿no? Teníamos varios puntos de salida y han salido esos 20 autocares y, bueno, de hecho, yo me he tenía que venir en coche porque tengo que llegar un poquito antes para preparar allí en Madrid y no hemos parado de adelantar autobuses desde que hemos salido y... La verdad que creo que va a ser una concentración muy muy masiva y además muy importante para todos. Hay unidad política, estáis viendo que los tres gobiernos, Murcia, Valencia y Andalucía se han unido a pesar de que uno sea del Partido Popular, dos sean del Partido Popular y uno del PSOE. Bueno, evidentemente está claro que el gobierno valenciano, que es del Partido Socialista, con él, en este caso, también van a venir eh, el presidente de Diputación y todo el gobierno murciano y Adán Mería. Eh, aquí creo que esto es, es algo que tenemos que apoyar todos. Eh, en este caso, incluso se ha demostrado que el Partido Socialista eh, se han dividido ellos mismos y está claro que tienen que estar en contra de lo que el Gobierno Central quiere hacer con nosotros, sobre todo aquí en Alicante, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que van a asistir el al alcalde, van a ir también la, la consejera y muchos secretarios autonómicos, y aparte de, bueno, yo creo que también va a ser eh, muchos también del partido, el PP, vendrán de Vox, estoy seguro que va a ser. Eh, vamos a tener apoyo por parte de todos los partidos políticos. ¿Y qué opinan de la ausencia de Chimo Puig? Bueno, pues la verdad que ayer incluso a última hora estaba estuve preguntando. Yo, vamos, creo que debería de estar allí. Tienen ah, muchos, muchos responsables de la Generalitat Valenciana. Él tenía que estar allí porque fue el que nos, nos vendió, que había llegado a un acuerdo con el ministerio, que al final ese acuerdo la ministra se lo ha saltado por completo. Pero bueno, parece ser que tenía otra cita en, creo que en Bruselas y eso me dijeron ayer a última hora estaba ya, estaba ya por Bruselas. ¿Y qué opináis de lo que está diciendo todavía la ministra? ¿Está empeñada en que lo que se está recortando es porque el cambio climático lo, lo fija? Bueno, vamos a ver. El, el cambio climático es algo que está ahí y es un problema. Pero está claro que... Eh, lo que el, la ministra quiere hacer con nosotros no es por culpa del cambio climático. Eh, aquí interviene la mano humana. El, el cambio climático no le dice a la ministra que en vez de 6 metros cúbicos por segundo ponga 8,65. Todos sabemos y tenemos informes técnicos que, que demuestran que 6 metros cúbicos por segundo está funcionando bien y, mantiene, y va a mantener en buen estado las masas de agua del río Tajo, Esto no es cambio climático, esto es la ministra y decisiones políticas el único que van a hacer es, desde luego, acabar con la agricultura de aquí, de la provincia de Alicante. ¿Qué esperáis con esta concentración? ¿Puede ser la última? Porque, ¿cuáles son vuestras eh, vuestras informaciones de cuándo se va a aprobar el plan hidrológico del Tajo con esos incrementos? Bueno, sabemos que está eh, eh, esos planes los tiene el Consejo de Estado. Hemos escuchado tanto a Chivo Puch, Eh, decir que va a presentar o que iba había pedido audiencia al consejo de estado pero igualmente también lo ha pedido garcía paje entonces eh, yo creo que la concentración de hoy es importante sobre todo porque tienen que darse cuenta no ayer escuchamos también a garcía paje hablando de que había que llegar a un acuerdo no sé qué acuerdo querrá pero parece ser y yo estoy seguro que que nos queda un, un último cartucho antes de que se apruebe se aprueben los planes, porque el Consejo de Estado ya pasará al Consejo de Ministros. Y bueno, vamos a ver, desde luego creo que hoy vamos a ir a, a Madrid más de 10.000 personas y esto desde luego que el Ministerio tendrá que tenerlo en cuenta, no podrá no podrá dejarlo pasar y ya está. ¿no? Pues vamos a hablar de la logística de esa concentración que habéis preparado. Bueno, la verdad que nosotros, digo delante como hemos dicho, eh, somos 20 tocares Se preparado, bueno, hemos tenido que preparar bolsas para el almuerzo, para el camino, con la gente. Y después, como es verdad que no es no es manifestación, que solo es concentración, estaremos allí en, en frente del ministerio desde las, como mínimo, de las 11 a la 1. Estaremos allí concentrados, de forma pacífica, como siempre hemos hecho. Y después, bueno, a la vuelta a comer y para casa. ¿Hay previsión de que os reciba alguien? Porque la ministra no va a estar en, en el ministerio. Creo que hoy tiene algo en el Hotel Rix. Eh, vosotros, la consellera de Agricultura, también en la su agenda, tiene una entrevista a las 5 de la tarde con el secretario de Estado del Agua, Morán. ¿Vosotros tenéis previsto eh, pedir audiencia, pedir alguna reunión con algún responsable del ministerio o con la propia Teresa Rivera? No, yo creo que, bueno, nosotros evidentemente nos gustaría que nos recibiera alguien, pero yo creo, como ha pasado en otras ocasiones, yo creo que no nos va a recibir nadie y bueno, la prueba, como dices, que ya tiene algún evento para no estar por allí, intentar no estar por allí y evitar eh, esa posibilidad no de reunirse con nosotros. Y estamos escuchando manifestaciones últimamente de que de que bueno que todo lo que está pasando con el, con el Tajo, que es algo emocional, o sea, fíjate que ya la verdad que ...que nos ha hecho un favor, me refiero sobre todo, calentando a la gente, ¿no? Porque han hecho unas manifestaciones que desde luego, eh, bueno, no, no sabemos muy bien por qué... ...pero desde luego que ya tiene muy claro la hoja de ruta que, que querían desde el principio... Y, ...y la están cumpliendo, pero completamente, por lo menos esto... ¿Eso significa que vais a pedir la dimisión en esa concentración de la ministra Teresa Rivera? ¿Se van a ver carteles desde Riegos de Levante pidiendo esa dimisión o apoyando la petición de dimisión? Sí, bueno, no, la dimisión no. Nosotros le hemos pedido el cese, porque dimitir tiene que dimitir ella y desde luego tenemos muy claro que ella no va a dimitir. Nosotros estamos pidiendo que el presidente del gobierno la cese, porque porque esto no, no se puede permitir. Y es verdad que llevamos eh, ya llevo uno llevamos unos días eh, tanto en las redes sociales como en los móviles y aquí también llevamos camisetas pidiendo altes de la ministra porque creemos bueno eh, habría que pedir algo más el también de algún otro eh, responsable del ministerio pero bueno desde luego que primero había que acabar con la con esta ministra que, que la empezarán y a ver si entrar otra persona más dialogante que pudiéramos llegar a algún acuerdo que no fuera tan perjudicial para nosotros. Bien, pues para terminar, Javier, eh, atnos memoria. ¿Cuáles han sido las declaraciones de la ministra que han provocado esta vuelta otra vez a iniciar la guerra del agua en este país? Bueno, ella sobre todo ha salido diciendo que ese recorte de 105 hectómetros cúbicos, por ejemplo, ha llegado a decir ...que aún recortándonos estos 150 metros cúbicos... Eh, ...vamos a recibir más agua... ...que en la época cuando mandaba el PP... O, ...o como he comentado ahora, ¿no?... ...de decir que esto es algo emocional... ...que no es algo racional... ...o sea, la verdad que esta ministra... ...pues yo no sé en qué mundo vive... ...pero pero yo creo que, que lo que tendría que hacer... ...alguna vez es bajar aquí a Alicante... ...y a Murcia y Almería... ...y ver que nosotros el agua precisamente la queremos para producir alimentos. No sé qué pensará que hacemos con el agua para que nos quieran acabar con nosotros de esta forma. Y además se va a leer en las pancartas eh, precisamente las cifras. Ese, esos recortes del trasvase Tajo Segura suponen cifras millonarias. Javier, ¿te las sabes de memoria? La pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de superficie cultivada... Pero si es que además eh, resulta que esas cifras ni siquiera no las hemos inventado nosotros. Son cifras que da el, el propio ministerio, en este caso, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, que en el plan de cuenca del Segura ya cuantificaba estas pérdidas, ¿no? Estamos hablando de miles de puestos de trabajo y de de, de una de, de lo que es el PIB. Hay que pensar que el PIB que supone el agua del trasvase de trabajo segura son 3.200 millones de euros y 105.000 puestos de trabajo. Todo esto pues peligra porque evidentemente si nosotros vamos a recibir el 50% del agua que podemos que, que estamos recibiendo como media en los últimos años, pues evidentemente las cifras son demoledoras, ¿no? Y es el propio la propia Confederación Hidrográfica del Segura las que la que lo cuantifica en el plan de cuenca del Segura. Pues pérdida de miles de empleos, pérdida de miles de hectáreas de cultivo, pérdida también de sumideros de CO2 y la, lo que faltaba, ¿no? La puntilla ya, la estocada mortal o el, para, para provocar esta guerra del agua ha sido también la subida del precio del agua. Sí, bueno, la verdad que eh, eh, a final de año, el día 31, tuvieron el, la, esa, esa, bueno, esa desfachatez de enviarnos una carta diciéndonos que el agua desalada a partir del día 1 de enero nos iba a costar eh, eso por parte de Aquamed 1,04 euros el metro cúbico pero que si esto le subíamos el IVA las pérdidas, de la distribución se va casi a un euro y medio ¿no? eh, solo nos faltaba eso no encima eh, de, de enviarnos esta noticia yo creo que lo han hecho de alguna forma también para decir oye, estaros quietos que si no, aún os puedo fastidiar un poco más. No os preocupéis. Y esto es lo que pareció, ¿no? Porque, porque eso, encima, eh, dárnoslo así al día 31, al final de año, pues parece que esto es un poco… Pues parece que lo tenían muy bien, muy bien planificado. Muy bien, Javier, pues con el lema allí estáis eh, vais de camino a Madrid con ese lema yo también pido el cese de la ministra sí al trasvase, es uno de los lemas que más veremos hoy en esa concentración multitudinaria y los cargos socialistas ¿apoyarán esa petición de cese? Bueno, no lo sé todavía eh, eh, lo veremos allí evidentemente, las pancartas están no sé si se pondrán en otras pancartas donde, al lado de otras, donde se pondrán, pero desde luego que, que esperemos que sí, porque porque esto yo creo que sería lo que podría de alguna forma eh, si cesaran no a la ministra, pues a lo mejor todo esto podría cambiar algo. ¿no? Ojalá sirva vuestra eh, vuestro esfuerzo y vuestra lucha para cambiar, para que el Gobierno rectifique y garantice otros eh, 50 años más ese trasvase tajo segura. Gracias, Javier, por explicarnos la situación. Gracias a vosotros, como siempre. Y que llegas bien a Madrid. Nosotros estaremos, como lo acaban ustedes de escuchar, pendientes de esa manifestación, porque hay mucho en juego. El futuro de la agricultura, el futuro del Camberg. La glorieta con Rosmarie Alonso.